Esperen, mon cachito, esperen, mon cachito, que me está llamando nada más y nada menos, señoras y señores, que la máxima autoridad comunal de Quilpue, nuestra querida alcaldesa, la señora Carolina Corti Badía. ¿Cómo está, alcaldesa? t e n g o usted muy buenos días. Hola, ¿cómo estás tú, Jan? Muy ¿Cómo bien. c u í n l o doctores de Radio Carnaval. Bien, qué gusto saludarle, alcaldesa. La estábamos molestando hace un, un ratito. Bueno, yo sé que no es moleste, pero la estábamos llamando, alcaldesa, para que nos cuente todas las novedades de Quilpue, las gestiones, el trabajo que ha realizado durante estos,、eh, estos últimos días. Oiga, la vi. Eh, la vi con Cecilia Boloco. Tuve una reunión ahí con la Fundación Care, que es,、eh, está bajo el alero de.、Eh, ya conocemos, ¿no? A、eh, Cecilia Boloco. Esto me imagino, alcaldesa, para generar hoy día una alianza para la comuna en el, en el tema de las mamografías, ¿no? Mira, la verdad es que yo me sorprendí bastante. Agradezco un montón a la Fundación Care y, y también a Cecilia, que en ese momento. Eh, de alguna manera hace, hace referencia al, al tremendo problema que tenemos respecto de listas de espera y faltas de funcionamiento en relación a, al cáncer.、Eh, otro de los temas que, que me llamó mucho la atención fue su generosidad y su sencillez. Y lo tercero es cómo le va, ella va generando gestiones. Para poder favorecer a cualquier persona que en definitiva esté en, en esta clase de riesgo. Nosotros llevábamos una presentación por el tema de, de las listas de espera, que tú sabes que a nosotros se nos agudizó muchísimo, sí, sí.、Eh, tanto por el tema del incendio como por la mala administración en la Corporación de Salud, en el, en el ámbito de salud en ese momento. Y, y bueno, logramos que efectivamente vamos a tener lo más probable un cupo de cerca de 500 mamografías. Vamos a tener un test especial que se diseñó hace poco respecto de la prevención del cáncer de mama. Y vamos a trabajar en un convenio de colaboración con la Fundación porque vamos a trabajar mucho en la prevención de los cánceres en general.、Um, y uno de los que más golpea. Eh, por cierto, es el cáncer es el cáncer de mama.、Eh, por ello ¿Ah, sí? es、eh, importante trabajar, además, avanzar en estas alianzas que, lógicamente, hoy día alcaldesa, me imagino, buscan reducir los tiempos de espera para poder realizar las mamografías, pero además trabajar en, en uno de los aspectos más importantes, como lo dice usted, que es,、eh, que es la, la prevención, porque finalmente la prevención es la que salva la vida, ¿no? O sea, la prevención salva la vida, pero el examen también te la salva.、Ah, Entonces duda,、pues. no podemos. No podemos tener listas de arrastre en, en retrasos por una falta de planificación correcta. Y por eso que llegamos de, de lleno a fijarnos en las listas de espera. No tan solo en, en, en temas de cáncer de mama, cervicuterino, hay problemas en, en varones, en próstata. Hay muchos temas que hoy día、eh, no, han sido, no han sido abordados ni tratados. En su momento, con premura y con la regularidad que necesita.、Uh -huh. Usted, t alcaldesa, en este、eh, recorrido a diario por las juntas de vecinos, en los barrios, conversando con las mujeres, pudo ir percibiendo que muchas de ellas no, no se han realizado, incluso por años, en el examen, no se han realizado la, la, la mamografía, y usted lo, lo encontró como una necesidad hoy día poder acercar además estos procedimientos, porque las e s p e r a en el servicio público incluso. Eh, tengo e n tendido algunas mujeres cerca de tres años esperando y no p o d i d o r e a l i z a r s e un examen. Es a v í r empezó a llamar muchísimo la atención ya en, en la etapa, etapa anterior y después en el p o s t recorrido como alcaldesa, que tenemos,、eh, o sea, que tenemos tiempos de espera de más de tres años.、Uh -huh. Entonces, evidentemente, eso hace que la posibilidad de que nosotros tengamos cáncer de mamas en esas mujeres que no se han hecho. Eh, la prevención sube en porcentaje y estadística. Y eso me tenía muy preocupada. Por eso es que,、eh, además, este jueves vamos a recibir también a Paula Daza a través del directorio de la Universidad de Desarrollo, que también nos va a poder ayudar en ese tipo, en ese tipo de temáticas. Alcaldesa, ¿y cómo se van a realizar estas mamografías? ¿Habrá,、eh, ¿habrá operativos? ¿Cómo se van a seleccionar a, la, a, la, a las mujeres? ¿Cómo va a ser el, el proceso de esos t r a b a j o Ellos funcionan a través de la red salud. ¿Ya?、Eh, la red salud, nosotros tenemos que ver cuáles van a ser los convenios que tenga con los, las clínicas de, en este caso, de, de cómo se llama el funcionamiento, en la quinta región. Perfecto. Y,、eh, nos hablaron por un lado también de un convenio que tienen con la Caja de Compensación Laraucana. Que también va rebajando este tipo de listas de espera. Entonces, todo eso es lo que tenemos que graficar en el convenio. Muy bien. Conversamos con la alcaldesa de Quilpue, Carolina Corti-Badía, está ahora aquí en Carnaval FM. Y todo esto, alcaldesa, además, se m a r c a en una、eh, estrategia de salud pública, local, que hoy día busca, me imagino, también abordar las brechas críticas, principalmente en la atención primaria, y destacar lo importante que hoy día es el, el diagnóstico oportuno, especialmente en este tipo de patología. s Aquí hay tres cosas que se pueden conjugar y que terminan siendo una ecuación perfecta. Primero, que efectivamente tengamos detectadas las patologías y las estadísticas estén correctas.、Uh -huh. Segundo, que hagamos buenas alianzas público-privadas que nos permitan colaborar en aquello. Y tres, que efectivamente entendamos que la atención primaria es una atención que debe tener y debe estar al día con sus enfermos. Y, y eso claramente en, la, en las administraciones anteriores no pasó. Y no pasó por una razón bien sencilla: porque cuando así, a ti se te olvida que las políticas públicas estaban para poner en el centro a las personas, normalmente y no funciona la política pública. Nosotros hemos puesto en el centro a las personas en salud, en seguridad, en deporte y en tantos otros ejes que nos parecen ocupantes y preocupantes.、Uh -huh. ¿Sabe qué, me, qué se me viene a la mente y qué, qué recuerdos se me vienen con esto?、Eh, alcaldesa, es cuando conversábamos hace cerca de un año, incluso más, o cuando fue gobernadora,、eh, luego en, en su campaña para llegar a la alcaldía. u Siempre t e d s hablaba de esto: pues, hablaba de la gestión, hablaba de abrirse a las alianzas público-privadas、eh, s para poner en el centro hoy día a las vecinas y a los vecinos de Quilpue. Y esta es una muestra de que hoy día. Eh, ese objetivo, digamos,、eh, se está cumpliendo a cabalidad aquí en la comuna de q u i l p u e p e Sí, es que yo creo que no hay que tenerle miedo al tema de la empresa privada con una intención bien tratada y con todo y bajo en regla. Yo creo que funciona bien, funciona muy bien, siempre y cuando tú tengas todo muy transparente y probo. Porque pareciera ser que se instala. A veces un discurso respecto de la alianza pública privada que no pudiera ser congruente con un buen resultado en la política pública. Y eso es, hace un buen resultado,、uh -huh. porque además hay disposición. No es que no haya disposición. Yo hoy día voy, ahora en un ratito más, a exponer a la Comisión de Vivienda en el Congreso. Justamente、eh, las problemáticas que se dieron durante el, los año, el año cuatro meses, el año cinco meses que ya llevamos en,、eh, en, el, en, el, en la época de reconstrucción, porque se, se, se dejó absolutamente de lado el que organizaciones civiles que han estado acostumbradas a reconstruir en épocas de catástrofe no fueran consideradas. Y como que el Estado tuviera la potestad de poder resolver todo, y nos dimos cuenta que hasta el momento, evidentemente, eso no ha tenido un buen fruto. Por tanto, yo voy a ir en la línea de que el Fondo de Emergencia Transitorio sea aplicable a estas organizaciones, y ya estamos trabajando en ello. Son las 12 horas conversamos con la alcaldesa、eh, Carolina Corti, la alcaldesa de Quilpue. A propósito de eso, alcaldesa, usted también sostuvo hace unos días una reunión con el ministro de Bienes Nacionales. Yo sé que estuvo tratando、eh, otros temas aparte, pero、eh, para. para、um... Para cohesionarlo con el tema del incendio, se reunió con el ministro de Bienes Nacionales para ver la opción, además, también hoy día de regularizar terrenos, eh, principalmente eh, para eh, poder aportar con la reconstrucción、eh, a quien q u i puede r contar, además, también hay, con personal de Bienes Nacionales, ¿no? Hay tres temas que vimos con el ministro, a quien le agradezco su buena disposición. Lo primero es que estamos、eh, próximos a regularizar el terreno donde se podría construir El próximo SECOF、uh -huh. en Pompeya. Para eso teníamos que unificar unos roles y definitivamente pasar bajo las normas de、eh, la reglamentación de, de las comisiones de enajenación por parte del de, de ministerio. Ya está todo en regla, falta muy poco para que eso se logre. Y nosotros, mientras tanto, estamos ya en la construcción del muro de contención de ese SECOF. Que era una obra de mitigación que se necesitaba hacer.、Eh, por tanto,、eh, uno de los temas importantes era desentrabar esa firma con la autorización y el decreto. Lo segundo tiene que ver con que después del incendio se quedó a la vista y a la luz pública las regularizaciones de terreno que tienen una serie de problemáticas. Y ahí llegamos a un acuerdo en que vamos a firmar un convenio donde tengamos atención de bienes nacionales en la zona de q u i l p u é Respecto primero de la zona de reconstrucción y posterior a、eh, las zonas de Quilpue, l e g u o t r i y la zona rural. Doce horas, tres minutos. La alcaldesa de Quilpue, Carolina Corti, con nosotros, actualidad semanal en este día, miércoles catorce、eh, de mayo. Eh, lo pasamos bien e l día de la mamita. Estuvo bueno, o e s t u v o entretenido. Oiga, sí, usted me h i z o hasta cantar. <risa> a ver, pero digámoslo, usted llegó y se puso a cantar al tiro la, la canción de Chayán. n e Yo dije después. ¿Cómo? No, no era Chayán. Sí, pues sí, primero cantó Chayán cuando se sentó con las mamitas ahí, y después. Ah, me se, senté con las mamadas, pero ahí no desde el escenario.、Pues. Oiga, pero c ó m o usted se tomó el tiempo de compartir con, la, con todas las mamitas, las que estaban abajo, las que estaban arriba, las que venían entrando, después las que iban saliendo.、Eh, estaban muy agradecidas además por esta oportunidad y qué rico poder ir retomando además también estas,、eh, estos momentos también de, de espacio para la comunidad de Quilpo Alcaldesa. Y me, que, me quedé en deuda con muchas mamitas más, así que el próximo año tenemos que hacerlo más grande. Sí,、N、ningún problema. <risa> <risa> <risa> <risa> alcaldesa, que esté muy bien. Muchas gracias por haber sí, conversado、wow. con nosotros. Un cariño grande. Un cariño grande, grande, grande. Un abrazo gigante acá a cada corazón de Quilpue de Yoto y la zona rural. Listo, pues gracias, alcaldesa. Que esté muy bien. Buen día. Igual, buen día. Gracias,、chao. La alcaldesa de Quilpue, Carolina Corti, conversando con nosotros, contándonos sobre estos、eh, importantes temas y, y avances principalmente ¿eh? para eh, la comuna de Quilpue. Encontré espectacular.